Buenos Aires, se cumplieron 12 años de los crímenes de Darío Santillán y Maximiliano Costequi En la jornada cultural que se realizó el 25 de junio en la estación Darío y Maxi, Leo Santillán, hermano de Darío, se refirió al nombre de la estación y al estado de la causa judicial que investiga a los responsables políticos de la masacre.